Hoy volvemos a despertarnos mirando al cielo, el tiempo fue noticia en la jornada de ayer tarde por esa intensa tormenta que provocó el corte del túnel de la Ronda Sur y la carretera de Santa Pola, por donde cruza el barranco de San Antón, que volvió a convertir los caminos y vías de la zona en verdaderos ríos de agua, un problema que sigue sin resolverse y del que hoy hablaremos con los afectados aquí en La Glorieta. Los bomberos y policía local tuvieron mucho trabajo por esa tromba de agua, ya que anegó algunos puntos como la Biblioteca Municipal de San José, en cuyo claustro los bomberos tuvieron que achicar agua, toda el agua acumulada, además de sanear fachadas en diversos puntos del municipio. Nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordado, en sus predicciones lo han escuchado, apunta que hoy podría volver a llover con cierta intensidad. Así que no debemos abandonar el paraguas y llevar precaución. Hoy en nuestro programa, en la tertulia política, en unos minutos abordaremos el pleno de ayer, el primero desde el pasado mes de agosto, que se llevó a cabo de forma presencial. Hablaremos del trasvase Tajo Segura porque volvió al pleno y en esta ocasión no se pudo lograr una declaración institucional. Volvió a suceder lo mismo que con el calzado. Todos están de acuerdo, pero el Partido Popular quería debatir y el PSOE no. Pues hoy estará en Elche, a mediodía, el presidente de la Generalitat, Chimo Puch en una reunión de trabajo con Riegos de Levante. Viene un día después de que la consellera Mireya Moyá, en la reunión de ayer con su homólogo en Murcia, apoyase sin fisuras las reivindicaciones de los regantes y la estrategia común... ...con los gobiernos de Murcia y Andalucía... ...para reclamar a la ministra que no se pueden recortar... ...más los envíos de agua del trasvase Tajo Segura, como quieren... ...por otro lado en el programa de hoy hablaremos con el concejal de turismo... ...sobre los premios literarios y sobre el sector turístico... ...y también hablaremos de los árboles singulares centenarios... ...que hay en el Camp del con la Asociación Juvenil de la Valla... Este es a grandes rasgos una pincelada de lo que va a ser nuestro programa La Glorieta en, los próximos, en las próximas dos horas aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Les invitamos a que se queden y disfruten de la música que hemos seleccionado. Y nos ponemos en situación. Vamos a escuchar el éxito de Carlos Vives, La Gota Fría. Moranito de que...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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 8 minutos de las nueve de la mañana y vamos a disfrutar de todo un clásico de la canción del Brothers in Arms un clásico del grupo británico Dire Street, pero versionado por la cantautora estadounidense Joan Baez. But we have 101.4 Teleelch Radio Marca Restaurante Tapería Franja Estadio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 Todos los martes, en la Julieta, Tertulia Política. Pasan 15 minutos de las 9 de la mañana, son las 9 y cuarto, y comenzamos aquí esa tertulia política de los martes. Y lo hacemos con el portavoz del equipo de gobierno y portavoz socialista, Héctor Díez, a quien damos la bienvenida. Héctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Él está en los estudios de Teleelchen Radio, marca en estos estudios provisionales. Y por teléfono tenemos a Eva Crisol. Muy buenos días, Eva. Hola. Oh. Buenos días. Hola, buenos días. Rosmarín. buenos días. Antes de comenzar a hablar de ese pleno que creo que ha sido el más largo del año... Eh, de, de los últimos años, porque creo que terminó a las seis de la tarde, antes de hablar de, del Pleno, Héctor, me gustaría como concejal de mantenimiento de la vía pública, eh, que nos eh, pudieras comentar cuáles han sido eh, los daños provocados ayer por esa tromba de agua que cayó en la ciudad, ¿aguantó lo suficiente la ciudad? Bueno, lo cierto es que ayer tuvimos eh, una tormenta importante, yo creo que hacía bastante tiempo que no teníamos una tormenta de esta importancia, porque sí que es cierto que hace no tanto tiempo sufrimos la dana y la gloria, pero es cierto que el casco urbano como que pasó de, de puntilla sobre esas situaciones, pero ayer sí que se dio una tormenta que, según los meteorólogos, se quedó estática encima del casco urbano, ...y fue realmente espectacular porque incluso hubo granizo... ¿no? ...y algunos barrios de la ciudad incluso recibieron en tan solo una hora... ...hasta 80 litros por metro cuadrado ¿no? ...lo que es una enorme cantidad de agua y obviamente inasumible ¿no? Yo creo que en general eh, el casco urbano aguantó bastante bien... ...sí es cierto que hubo problemas en algunas zonas... Que, ...que se pudieron solventar con la intervención de los bomberos... ...en algunas zonas como el barrio de Altavix... ...universidad en su zona más este... ...sí que sufrió una gran cantidad de agua... ...y sí que hubo calles que estuvieron durante un tiempo anegadas... ...también como viene siendo habitual la zona baja del casco urbano... ...especialmente el barrio del Pla en la zona de Antonio Machado... ...también eh, tuvo una cantidad importante de agua que quedó estancada... ...hasta que eh, los colectores pudieron asumir tanta agua... ...y eh, como también es habitual toda esa zona de la antigua Circunvalación Sur... ...con la rotonda de la carretera de Santa Pola... ...también recibió muchísima agua... ...y en algún momento eh, se eh, impidió el tráfico... ...y ya fuera de lo que es el casco urbano... ...sí que como viene siendo habitual... ...la zona del barranco de San Antón... ...sobre todo a su paso por la pedanía de Alzabares de Alto... ...donde realmente la conurbación que hay ahí... ...ha hecho que desaparezca el barranco de San Antón... ...como es lógico pues eh, acabó con una grandísima cantidad de agua... Cuestión que pone de manifiesto que tenemos una asignatura pendiente en esta zona con la confederación también y demás para tratar de, de solventarla porque ayer obviamente no fueron ni mucho menos cuatro gotas, ayer fue algo ya más serio y eh, se pudo ver más de un metro de agua. Cayeron 40 litros eh, en total pero con una intensidad según Bortonado de 150 litros por metro cuadrado. Eh, después de este parte realizado por el concejal eh, Eva Crisol como representante de Ciudadanos del grupo de la oposición, solo queda esa asignatura pendiente, la del barranco de San Antón? Eh. Eh, iba, iba a hablar del barranco de San Antón, ¿no? Que habíamos estado, hace poco se había estado de obra, se había estado arreglando esa rotonda, ¿no? Eh, y esa zona se parece que se estaba arreglando, pero bueno, habrá que tomar medidas porque es algo reiterado, que cada vez que llueve un poco más de lo normal... Ayer fueron eso, como ha dicho Héctor, 70-80 litros, eh, pues eh, se, se producen unas situaciones pues, que no deberían de producirse y que tendremos que poner solución. Pero bueno, son, eh, son eh, hechos que contra los que nosotros no podemos luchar. Lo único que sí que podemos es poner es los medios pues, para evitar que, que, que se produzcan los desperfectos que se producen después. Pero claro, contra los... Eh, Elementos meteorológicos tampoco podemos hacer gran cosa, pero sí que es cierto que, que, bueno, que cayó una tromba bastante importante y que las zonas de siempre que se quedan inundadas, pues bueno, se volvieron a repetir las mismas imágenes de siempre. Habrá que tomar medidas y ver cómo se pueden solventar esos problemas, que además eh, vienen, se vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo también por los vecinos de la zona de Alcabares, eh, Héctor, al, el, lo, las obras de los colectores que se están llevando a cabo por parte de Aigües de Elche han solucionado muchos puntos eh, negros eh, conflictivos cada vez que llovía, ahora hay menos, pero los que todavía quedan, los que has descrito, eh, se pueden solucionar, sobre todo los de la Ronda Sur, porque hubo que cortar el túnel de la Ronda Sur, se pueden eh, solucionar con colectores eh, que todavía están pendientes de realizar… Lo cierto es que sí, ¿no? Y ayer eh, a veces siempre ponemos el acento en lo que se ve y en esas eh, pequeñas inundaciones parciales que se pueden producir, pero yo creo que hay una imagen ayer que circula por las redes que es espectacular. El colector de Carrus sacando agua al río Vinalopó de manera espectacular. Eh, ese agua que salía por el colector a la altura del barrio de Porfirio Pascual al río, todo ese agua... Si no estuviera el colector de carrus, que ha costado más de 6 millones de euros, eh, acabaría en la zona de Pono, de Blasco Ibáñez y, y de ahí hasta Peduján Perpiñán. Yo recuerdo cuando no estaba el colector de carrus que en Peduján Perpiñán eh, con lluvias de este tipo el agua llegaba hasta las rodillas y ahora obviamente no es así. Pero quedan asignaturas pendientes. Queda hacer un colector importante en la zona de Carrus Oeste también y luego también... ...queda eh, pendiente la conexión de todo el este de, del casco urbano... ...con el gran colector de, de la Ronda Sur... ...es cierto que ya conectamos parcialmente la zona del Hospital eh, General... ...y ayer esta zona eh, se notó mucho que el colector ya estaba funcionando... ...pero queda pendiente la zona que justo ahora mismo está en obras... ...de la rotonda de la carretera Santa Pola para conectar... ...con la rotonda de más abajo de la L20... Entendemos que cuando ese colector que ahora mismo se está ejecutando esté finalizado, restará también agua a toda esa zona y por supuesto, más allá del casco urbano que desde luego es importante, eh, está pendiente el ver eh, posibilidades en torno al barranco de San Antón y ahí es cierto que del tiene un gran proyecto que estamos tratando de que la Confederación también haga suyo, que es el de laminación de aguas en el barranco de San Antón, para reducir la cantidad de agua que le llega, a, sobre todo, a la zona de, de Azabades alto. Es cierto que aquí estamos hablando de una inversión que supera los 10 millones de euros, es un importe muy importante y que el propósito del gobierno municipal, y así se está trabajando, es que en esas líneas de expresión que los ayuntamientos tienen que presentar a la Generalitat para los fondos europeos, el Ayuntamiento de Elche uno de los proyectos que presente a ver si corre la suerte de ser financiado por los fondos europeos de reconstrucción pueda ser esta del barranco de San Antón, porque es cierto que allí se produce una situación que ante una lluvia aún más fuerte que esta, una dana como la que cayó en Orihuela, eh, puede ser una situación muy, muy complicada y hay que conseguir que se realice esa inversión. ¿En qué consiste ese proyecto de laminación? Bueno, eh, eh, en el Barranco de San Antón... lo que ha sucedido a lo largo de las eh, últimas cinco o seis décadas es que se ha urbanizado toda la zona de, de Alzabá de Salto, donde desaparece realmente eh, el Barranco de San Antón... y por tanto la desembocadura natural del Barranco está totalmente urbanizada y ya no existe. Al mismo tiempo, se han ido desarrollando infraestructuras que vierten sus aguas al barranco, como pueda ser la A70, la vía parque, la propia L20, todo ello ha influido en que al final el barranco reciba más aguas. Este proyecto lo que trataría es de crear tanques antitormenta a lo largo del barranco, desde la A70 hasta la rotonda grande del campo de fútbol de la L20. Eh, esos, grandes, eh, esos grandes tanques antitormenta lo que harían sería contener el agua, para luego laminarla, es decir, para luego soltarla poco a poco una vez haya finalizado, en este caso, el fenómeno tormentoso y que eso haga que esa zona del casco urbano no reciba de golpe tanta agua y no se anegue como está pasando actualmente. Esto necesita de la complicidad no solo del Ayuntamiento de Aigüe, sino de la Confederación, de la Generalitat, de varias administraciones. Es uno de los proyectos que el Ayuntamiento de Elche ha puesto encima de la mesa de la Generalitat para esos fondos de reconstrucción europeo y a ver si conseguimos eh, colocarlo porque es fundamental, ¿no? Eh, supongo que desde la oposición ven con buenos ojos que se haya priorizado, eh, Eva, este proyecto. Por supuesto, porque al final eh, hay problemas eh, que hay, a los que hay que darles solución. Entonces, pues si, si desde el de gobierno se intenta solventar e intentamos poner los medios para evitarlos, pues muchísimo mejor. Además, es que venimos reclamando precisamente lo que está diciendo del barranco de San Antón, en muchísimo tiempo esa limpieza y esa, esa adecuación, ¿no?, porque la situación es insostenible, sí que es verdad que se ha construido, porque al final eh, es una práctica habitual, ¿no?, en muchísimos municipios que en zonas pues, que no se debía de construir, por determinadas circunstancias se construye y luego, pues, eh, se, se producen estos, estas problemáticas, pero bueno, de lo que se trata es de dar solución y, y ahí sí que es verdad que los hemos recibido el apoyo, de, por lo menos, de ciudadanos. Héctor, eh, supongo que ayer, no sé si le dio tiempo para también eh, revisar el puente del bimilenario, porque es lo que más les preocupa también en estos momentos. Los hundimientos de tierra siguen produciéndose, a pesar de haber sido reparados en cuestión de meses. Bueno, lo cierto es que la situación del, del puente del bimilenario nos preocupa, en el sentido de que las reparaciones que se han eh, realizado no han evitado que aparezca otra vez eh, un hundimiento en la zona, no en el mismo puente, sino en la zona exterior de la rotonda que da la zona más cercana a, lo que, a donde está situado Caritas, en la calle eh, Cauce. Ahí los técnicos del ayuntamiento eh, piensan que lo que se puede estar produciendo es un corrimiento de tierras en el subsuelo, provocado fundamentalmente porque estamos en una zona ...muy elevada de, del, del casco urbano... ...una zona muy escarpada... Eh, ...y una zona en la que probablemente sea más, más inestable... ...que otras zonas donde están otros puentes ¿no?... ...lo cierto es que se hizo una reparación importante... ...porque aparentemente puede parecer simplemente... ...un mero asfaltado... ...pero se hizo una reparación importante del drenaje... ...de las distintas capas que tiene el asfaltado debajo... ...hasta llegar a la zona eh, de, de, de tierra... De, ...de esa parte de la rotonda y nuevamente a los pocos meses ha surgido otra vez ese, ese desnivel que se produce en la misma rotonda y que se nota mucho cuando uno pasa con el coche al cambiar eh, un poco la calzada, ¿no? Lo cierto es que, como decía, nos, nos preocupa y desde luego no, nos tiene que, que ocupar y ahora mismo estamos acabando los pliegos de condiciones para eh, licitar, en este caso, pues eh, un estudio en profundidad de, de lo que es el entorno del puente y del mismo puente para eh, tratar de ver hasta qué punto hay que realizar otro tipo de reparaciones complementarias que nos puedan hacer eh, conseguir que esa situación no se vuelva a producir. Lo cierto es que es un puente que arrastra muchísimas intervenciones de, de socavones, incluso en la parte contraria del puente, en la que da la Universidad Miguel Hernández, también hace unos cuantos años se hizo una reparación de un socavón muy importante, y desde que este puente se recibió por parte del Ayuntamiento, lo cierto es que siempre ha dado bastantes problemas, yo creo que fundamentalmente, puede estar provocado por la zona eh, en la que está, está en una zona muy elevada. Bueno, yo creo que ese estudio nos tiene que indicar el análisis previo de ver qué más se puede hacer para evitar esa situación y esperamos en las próximas semanas llevarlo a la Junta de Gobierno lo más urgente posible para poder tener ese estudio y garantizar que la próxima reparación que se tenga que hacer pues, eh, perdure en el tiempo, que es lo que queremos todos. ¿no? Eva, eh, el equipo de gobierno va a encargar ese estudio del puente del Bimilenari, pero porque les preocupa lo que está sucediendo. ¿Pero creéis vosotros desde la oposición que se ha hecho una buena gestión de todos los puentes de Elche? ¿Se están haciendo auditoría de los puentes de Elche? Bueno, yo creo que ahora lo que se debería aprovechar es, eh, en el, ya, que vamos, ya que se va a encargar ese estudio, ¿no?, para analizar en concreto la situación del puente del Nimi en Nari, que igual se debería de haber eh, planteado en ese momento que se hizo esa inversión para arreglar ese socavón hace unos meses, ¿no?, eh, yo, yo creo que lo que se debería hacer es hacer un estudio genérico de todos los puentes, aprovechando pues, la coyuntura y aprovechando la situación, porque al final, si no dan problemas ahora, pues será el año que viene o será en unos meses, porque estamos viendo que, que es, es algo reiterado ¿no? en el tiempo. Entonces, deberíamos quizás aprovechar... En ...la situación para, para hacer un estudio genérico... ...independientemente de que ahora el foco hay que ponerlo... ...en el puente del milenario que es el que más problemática tiene... ...pero sí que es verdad que como bien dices... ...pues habría que quizás darle, darle un aspecto más general... ...y un estudio genérico de todos y cada uno de los puentes de Elche. Yo le pregunto Héctor, supongo que... ...los puentes pasan una revisión técnica... Claro, de, esa es una ciudad? de las cuestiones importantes... ¿no? Es decir ...elche es una ciudad con muchos puentes... ...con este tipo de infraestructura... ...y la inmensa mayoría, por no decir en este momento todos menos uno... Eh, ...son de competencia en cuanto a su mantenimiento del de, eh, Ayuntamiento de Elche... ...son infraestructuras muy complejas... ...y el año pasado, por primera vez... Eh, ...se dotó el presupuesto municipal de una partida presupuestaria específica... ...de 100.000 euros para eh, realizar eh, estudios... ...pero a priori, es decir... Uh -huh. eh, ...sí que se hacen revisiones cuando se detectan patologías... ...pero eh, es cierto que dada la, la complejidad de este tipo de, de infraestructuras... ...es necesario pues que las eh, revisiones y el planteamiento de ir eh, adecuándolos... ...se haga eh, en base a un calendario fijado en un estudio previo... ...es cierto que en los últimos años se ha actuado sobre por ejemplo... ...el puente de Canalejas, eh, se ha actuado sobre el puente eh, de Santa Teresa... Que ...son los más, los más antiguos que tenemos, son los históricos que tenemos en este caso pero es cierto que hay que establecer un calendario. El año pasado no se pudo ejecutar esa actuación porque al final eh, decayó en la modificación presupuestaria de más de 5 millones de euros que aprobó toda la Corporación Municipal para atender la emergencia sanitaria de la pandemia, pero este año la partida está intacta y es la que va a sufragar, en este caso, el estudio del puente del Bimilenari y vamos a ver si tiene cabida. Eh, algún puente más, pero sí que comparto que hemos hecho creo que bien en establecer una dinámica de tener un presupuesto anual de estudio eh, independientemente de que se detecten o no eh, patologías en los puentes. Ahora sí, en términos generales es cierto ...que los eh, puentes de Elche... ...por lo que dicen los técnicos municipales... ...en general gozan de, de buena, salud. buena salud. Eh, eh, so para terminar este tema... ...me gustaría saber qué se hizo... ...en la reparación de, del puente del Bimilenario... Eh, ...qué costó y para qué sirvió... ...esa reparación que se hizo en diciembre, ¿no? Sí, bueno, eh, la reparación que se hizo... ...fue mucho más allá de, de este socavón... ...que ha reaparecido dentro del plan de asfaltado que está desarrollando el ayuntamiento en el casco urbano, nos hemos propuesto como objetivo dentro de las prioridades es reasfaltar todos los puentes que hemos detectado que eh, tienen grietas en el asfalto y que esto puede acabar eh, provocando, según los técnicos, filtraciones en el tablero y que luego puedan tener problemas eh, mayores. Por eso eh, se, se, va, se reasfaltó todo el tablero del puente del Bimlenari, ...es un puente de cuatro carriles, dos por sentido... ...y se asfaltó absolutamente todo... ...y también se asfaltó la rotonda que da acceso... ...desde la calle Cauce... ...y eh, también se actuó sobre ese socavón... ...todo ello tuvo un presupuesto de 80.000 euros... ...yo no puedo decir exactamente... ...el punto concreto del socavón, qué coste tuvo... ...pero ahí sí que es cierto que el trabajo fue mayor... ...porque lo que se hizo es eh, desmontar un tramo ahí de la rotonda... Eh, se, ...se excavó toda la zona... ...y se, se sustituyeron las distintas capas... ...que tiene por debajo eh, la capa de aglomerado... ...yo no soy técnico y tampoco puedo explicarlo muy bien... ...pero por debajo del asfalto hay una serie de capas... ...que tienen el propósito de, de drenar el agua... ...que se filtra del asfalto y todas se repararon... ...nada es cierto... ...que puesto que ha aparecido de nuevo eh, el socavón... ...entendemos que el problema está aún más abajo... ...y por eso ese estudio geotécnico del que estamos hablando... ...y que nos dé más información... ...de cuál puede ser la reparación de, de este socavón. ¿no? Pues volvemos a hablar eh, del agua... Eh, ...como hemos empezado al inicio de esta tertulia... ...porque el agua también se coló en el pleno del mes de... de ...este mes de abril ya no sabía ni en qué mes estábamos, en el mes de abril, en el que ustedes eh, debatieron el trasvase Tajo Segura, la defensa del trasvase Tajo Segura. En el mes de marzo hubo declaración institucional y en este mes de abril no hubo declaración institucional. Y antes de preguntarle al portavoz socialista, me gustaría que Eva Crisol eh, nos dijera eh, eh, que, que, eh, qué ocurrió en el Pleno, por qué ni PP ni PSOE se pusieron de acuerdo para que eh, saliera adelante de nuevo una declaración institucional en defensa del trasvase Tajo Segura, cuando están todos de acuerdo en este tema? Eva. Bueno, pues en el pleno volvió a darse la misma situación o parecida eh, a la que se dio en, la, en el anterior pleno con otro, con otro tema también importante para él, como era el tema del calzado. Yo creo que en el tema del trasvase Tajo Segura estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque es un tema muy importante, un asunto muy importante para Elche. Sí que es cierto que en, el, en la Junta de Portavoces se planteó la posibilidad, como se vio ayer, de que se, se, se presentara se, se hiciera esa declaración institucional y que se, permitiera, que se permitiera intervenir, una pequeña intervención a los portavoces pues, para dar su opinión. De hecho, yo en la Junta de Portavoces lo planteé también así, como se hizo ayer por parte del Partido Popular. Pero bueno, hay, muy, hay muchos municipios que las declaraciones institucionales tienen una pequeña intervención para ver por qué apoyan esa ...esa declaración institucional para darle sustento ¿no? y para darle mayor fuerza... Eh, ...se planteó en la Junta de Portavoces, por parte del equipo de gobierno se entendió que no procedía... ...yo creo que al no haber un rom todavía que regule pues, eh, todos estos temas... ...se podía haber asumido, pero ahí fue un rifirrafe que al final no nos lleva a ningún sitio... ...porque volvemos a lo mismo, esa unidad que se pretende... ...bueno, pues por unos o por otros al final no se llega a alcanzar y no se da esa imagen... ...de unidad que sí que existe, porque al final todos y cada uno de nosotros dijimos lo mismo... ...que estábamos a favor eh, de ese trasvase, que, que toda nuestra región necesita ese agua... ...y que, bueno, que el agua era un bien común y que lo que no se podía hacer era politizar ese tema... ...y permitir que determinadas comunidades autónomas se beneficien en detrimento de otras. Eh, fuera de eso, pues yo creo que volvemos a, a lo de siempre... A, ese, a esa discusión, a esa pelea entre unos partidos y otros que no nos lleva a ningún sitio. Y, bueno, pues tendremos que hacernoslo mirar, pero no solo unos, todos. Eh, todos, porque al final eh, la ciudadanía lo que le llega no es lo que realmente se habló allí, que era que todos apoyábamos al trasvase y esa es una pena. Entonces, pues bueno, habría que, que ver cómo se regula la situación, porque no creo que fuera tampoco nada descabellado que se pudiese... He presentado esa declaración institucional y que luego hubiésemos tenido un turno de dos minutos, sosegado y tranquilo, para exponer cada uno por qué apoyábamos eh, esa medida. Pese a que, como bien dijo Héctor, y me imagino que va a repetir ahora, eh, llevábamos semanas eh, explicando nuestra postura a todos y cada uno de los grupos, pero bueno, pues hubiéramos reforzado esa postura. Yo creo que tampoco hubiera pasado nada. Héctor. Bueno... Eh coincidiría con la, la compañera Eva Crisol si realmente de buena fe, como parece que está planteando ella, se si utilizara la intervención para reforzar la postura pero compañera Eva, ¿utilizó el Partido Popular su turno para reforzar la postura o para hacerle tragar el trasvase al Partido Socialista, para decir que la culpa es de Felipe González, del PSOE, de Zapatero y de Manolete que también lo plantó el Partido Socialista, es que ese es el problema, que cuando supuestamente hay consenso Deberíamos irnos a una declaración institucional. Pero realmente, ¿para qué utilizan los demás las intervenciones? ¿Para poner encima de la mesa lo que nos une o realmente aprovechar la intervención para meterle el, el dedo en el ojo al contrario? Eso es lo que hizo el Partido Popular ayer. Por tanto, ante eso, no, me, no se nos puede decir que de buena fe vamos a firmar una declaración institucional y un turno para reforzar la postura. No, para reforzar la postura no, por favor, por favor, no, no seamos ingenuos para meterle el dedo en el ojo al compañero priorizando. ...en este caso el matiz... ...frente a lo esencial... ...que es en lo que todos estamos de acuerdo... ...que es que el agua no deje de llegar a la provincia de Alicante... ...y eso es lo que pasó ayer... ...y hoy ¿qué ha pasado? ...justo... ...lo que les advertimos que iba a pasar... ...que todos los medios de comunicación... ...destacan por encima de la unidad... ...la bronca... ...eso es justo lo que pasó... ...por tanto... ...entendemos que cuando de verdad estamos de acuerdo... ...hay que irse a la declaración institucional... ...que la lea el secretario... ...el portavoz de quien sea... ...y ya está... ...pero entrar en el debate ¿qué hace? ...que caigamos fácilmente... Pues en buscar el supuesto rédito electoral con intervenciones en las que priman los matices y las pequeñas diferencias frente al fondo de la cuestión. Y es muy triste que hoy Elche no tenga un mensaje de unidad con respecto al trasvase. Solo hay que ver los distintos medios de comunicación. No pone... La Corporación Municipal Unida Frente al Alterar Base pone que hubo bronca política y eso se podía haber evitado con una declaración institucional que en la que la ley era el secretario, sinceramente. ¿No fue así? Bueno, pues no, no será, obviamente, por nosotros. Y ahora bien, si me dice usted, no es que deberían de pensar que declaraciones institucionales con una intervención de dos minutos para reforzar, pero ¿para reforzar el qué? ¿Lo que me diferencia de mi adversario político para echarle la culpa, que es lo que hizo el señor Ruz ayer? Para eso nosotros, desde de luego, no queremos que estén las declaraciones institucionales. Al mismo tiempo, ya le digo, creo que la cuestión tampoco llega a ningún sitio, porque la declaración institucional es un pronunciamiento general del Pleno. No fue así, fue una moción, pero ahora lo que hay que hacer es otro trabajo muy distinto, que es el que nos tiene bueno. que dar resultados realmente. Pues uno de esos trabajos hoy tenemos a, al presidente de la Generalitat, Chimo Puig, aquí en Elche, junto al alcalde, porque lo va a acompañar en esa reunión de trabajo que va a mantener con Riegos de Levante. ¿Pensáis que, Eva, te lo pregunto a, a usted, vale. ¿pensáis que Chimo Puig ha rectificado y eh, ahora, con, ayer pudimos ver a Mireia Moyá apoyar sin fisuras junto al consejero de Murcia el trasvase Tajo Segura?, Bueno, pues eso parece, ¿no? Parece que, que al final ha, ha retrocedido, las, ha, ha recapacitado, eh, porque eso es decir que él no iba a acudir a una reunión con, con los presidentes de Murcia y de Andalucía, porque parecía una la re me parece del todo improcedente cuando estamos luchando por los intereses de nuestra tierra, de nuestra comunidad y de nuestra región y de nuestros regantes, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que eh, Pucho es el que tiene que encabezar esta lucha, eh, junto conmigo. Le llamo ya con los regantes y con todos los representantes de todos los grupos políticos, además. Eh, ahí estamos de acuerdo porque Héctor lo ha repetido en multitud de ocasiones y yo también. Yo creo que esto no es, al, eh, no es, esto no es una guerra política. No creo que tengamos que entrar ahora a decir es que tú eres de tal partido y yo soy de tal otro y por eso tú tienes que ser o tienes que dejar de ser o yo lo estoy haciendo mejor que tú. Yo creo que ahora hay que mostrar la unidad. Porque no se trata de, de intereses políticos, se trata de intereses de, nuestros, de, de los ciudadanos de, de nuestra región, se trata de nuestra, de nuestra zona y además de un bien común, como hemos dicho muchísimas veces, que es el agua. Y respecto de lo, de, lo que ha dicho Héctor de la clase institucional para finalizar ayer, yo creo eh, que hay, hay posturas y posturas. Y a mí no se me puede meter, a Ciudadanos no se nos puede meter en el saco de la crispación porque desde, desde, todo, desde el primer momento siempre hemos intentado eh, precisamente evitar eso y evitar que, que el debate vaya por otros derroteros que no son los que proceden. Entonces, yo sí que hubiese estado de acuerdo con esa declaración institucional porque además eh, lo defendí en la Junta de Portavoces y lo he dicho ahora y lo he dicho en otras ocasiones Lo que pasa es que ahora en el ayuntamiento poco podemos hacer, como, como ha dicho Rosmari, ahora hay que trasladarlo a nuestro mayor representante, que en, en este caso es el, el presidente de la Generalitat, y, el, y por supuesto el, el alcalde, eh, junto con los representantes de los regantes, y que son los que tienen que, que ir, a, ir a Madrid o trasladar a Madrid, o que aquí nada más falta, las necesidades que tenemos en nuestra zona, y, y evitar pues, que se produzcan eh, los despropósitos que se pretenden producir por parte del Gobierno de España. Víctor, eh, su presidente Chimopuch está hoy aquí en Elche. ¿Se va a conseguir esa unidad sin fisuras por parte de Chimopuch? ¿Se equivocó cuando calificó de aquelarre esa reunión entre los presidentes de los gobiernos autonómicos de Murcia y Andalucía? Bueno, yo creo que la palabra aquelarre está eh, justificada en cuanto a situaciones como la que se vio ayer en el Pleno. Buena voluntad, todos unidos, pero déjame, déjame, déjame que te diga que esto es por tu culpa. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando se va así, al final no, no, no se consigue unidad. Yo creo que el otro día en la mesa provincial del agua, eh, los regantes y los representantes de los regantes lo dijeron claro, y el presidente del sindicato central de regantes fue muy claro, unidad de la provincia, unidad de la provincia, dejémonos de las diferencias y mostremos una actitud unida, que es lo que necesitamos para hacer frente, en este caso, a la postura de Castilla-La Mancha y de Madrid. Pero es que a la mínima tenemos que aprovechar para ver si le meto el dedo en el ojo al presidente de la Generalitat porque tiene diferencia de postura con el señor García Paje de Castilla-La Mancha. ¿Qué, ¿Qué le importa eso a los ciudadanos? Y resulta... ...que es que el resto de partidos también tiene esas incoherencias... ...y ayer creo que se escenificaban en el Pleno... ...porque no hay nada más que tirar de medoteca ...para ver que el PP de Castilla-La Mancha y Ciudadanos de Castilla-La Mancha... ...también en algún momento tienen posturas que no son exactamente iguales... ...que la de Ciudadanos en, o PP en Alicante o en Madrid... ...eso es el día a día de los partidos a nivel nacional... ...pero si somos capaces de dejar eso de lado... ...yo creo que lo importante es que hoy el presidente de la Unidad ...está en la provincia de Alicante y se va a reunir con Riegos de Levante, que es una pieza muy importante en esta eh, cuestión, y que está trabajando para eh, conseguir cambiar esos criterios en torno al trasvase eh, tajo segura. A mí desde luego sí que me gustaría eh, ver esa foto de unidad, y entiendo que como aquí no tenemos toda la información eh, de lo que pasa a esas alturas, pues eh, habrá cosas que habrá que limar aún, pero... Lo que no puede ser es utilizar luego eh, esas eh, fotos como arma política, ¿no? Que es entiendo a lo que se refiere el presidente de la Unidad con el, con el aquelarre, ¿no? Es que si Chimo Puch baja aquí, es que le está diciendo a Pedro Sánchez que no sé qué, y entonces el otro porque Mazón, de verdad, es que resulta al final cansino, absurdo. Nos devuelve al peor momento de esta provincia con las guerras del agua, que, ¿para qué han servido? ...si diez años después estamos en el mismo sitio... ...con que nos quieren cerrar el trasvase... ...no han servido absolutamente para nada... ...por eso ayer lo que pedíamos es que demostrábamos... ...que hemos aprendido algo de, de la situación anterior... ...aquella del agua para todos... ...que no ha valido absolutamente para nada... ...y que eh, de una vez se muestre una unidad real... ...y que al final con criterios técnicos... ...con criterios políticos... ...con la justicia si hace falta... Eh, ...consigamos cambiar esa situación ¿no?... ...porque es que ahora mismo lo que se nos plantea es el abismo... ¿Cuál es la alternativa al trasvase-tajo segura? Ahora mismo no se nos plantea ninguna. Nosotros ahí en el Pleno sí que hablamos de reducir los precios de las tarifas de las desaladoras como complemento, solo como complemento, no va a sustituir nunca al trasvase una desaladora, pero también con inversiones en cabecera, que es fundamental para mejorar la calidad del agua del Tajo. Pero el Ministerio tendría que poner algo más, o es que lo que pretende es secar la huerta de Europa. Tendría que plantearnos unas alternativas eh, serias, y desde luego, mientras tanto, habrá que mantener el trasvase tal y como está actualmente. Pues estaremos muy pendientes de esa reunión del presidente que estará aquí en el Che a mediodía. Y vamos, eh, porque nos queda poco tiempo y hay que terminar con la liquidación de los presupuestos. Es verdad que el pleno fue muy largo, pero eh, se centró prácticamente casi todo el debate, aparte de las mociones, en esa liquidación presupuestaria que defendió la concejal de gestión tributaria, Patricia Macía. Eh, eh, lo más importante, ese remanente que ya pueden utilizar ustedes para inversiones, sector de algo más de 12 millones de euros, eh, ¿se van a sentar con la oposición para ver qué proyectos eh, pueden ser financiados con ese dinero, con la totalidad del dinero, con parte del dinero, con la mitad del dinero? ¿Tienen ustedes ya alguna hoja de ruta para ver qué van a hacer con los 12 millones de remanente? Bueno, pues eh, en este caso y a la luz del resultado que han dado las cuentas de 2020, el propósito que tiene el Gobierno Municipal es que en el Pleno del próximo mes eh, de marzo se lleven al Pleno la cre de mayo, perdón, <ríe> sí, de, de mayo, eh, se lleve a ese Pleno eh, la creación de una serie de partidas presupuestarias para eh, proyectos y actuaciones que se pueden financiar con, con, esos, con parte de esos 12 millones Que haya otra parte, que en este caso no, sea neces no es necesario que vaya al Pleno y que va a ir a financiar el gasto corriente del presupuesto 2021 y habrá otra parte, por supuesto, que se eh, destine eh, a seguir eh, amortizando eh, deuda municipal. ¿no? Bueno, al final lo que vamos a proponer es una gestión eficiente de, de esos 12 millones de euros que nos permitan, Pues lo he dicho, reducir deuda, financiar inversiones que estaban a venta de terrenos y es cierto que hay algunas partidas presupuestarias de lo que llamamos gasto corriente, que es el presupuesto del día a día en el ayuntamiento, que a tenor de cómo está evolucionando la pandemia se puso poco dinero porque se pensaba en ese momento que, que la situación no requería más y que puede ser necesario ir incrementando porque gracias al esfuerzo de todos… Eh, ...la pandemia está en una situación eh, mitigada, estable... ...aunque no hay que eh, perder de vista que no podemos relajarnos... ...la vacunación avanza y eso nos está permitiendo obtener... ...poco a poco, más espectáculos culturales... ...alguna cosita eh, en fiestas, eh, en competiciones deportivas... ...que pueden o no ir recuperándose, es decir, ese tipo de cuestiones... ...y luego, pues inversiones que como decía, estaban a venta de terrenos... ...y eh, bueno, van a poder recibir eh, financiación y por supuesto pues eh, compartiremos con los grupos políticos de la oposición a lo largo de este próximo mes qué propuestas eh, vamos a, a llevar. ¿no? O sea, ¿se gastará casi la totalidad de los 12 millones? Mm, eso no se lo puedo decir actualmente. Eva, eh, ¿qué le parece la previsión, lo que acaba de avanzar Héctor Díez? Bueno, pues si al final eh, cumplen con esas perspectivas, con esas expectativas que nos plantea Héctor Díez, yo lo veo muy bien. La primera noticia, la, primer, la buena noticia que tuvimos... Eh, por parte del Gobierno, era que se nos permitía ¿no? eh, que esos remanentes de tesorería no tuvieran que ir a amortizar deuda sino que se podían invertir. ¿no? Eh, eso era algo que creo que pedíamos todos, porque cuando teníamos las cuentas saneadas, había dinero y se podía invertir. Eh, pues nos parecía injusto que, habiendo, como decía el Gobierno, hecho los deberes, no, no se nos permitiera. Bueno, pues ahora tenemos ese dinero. Eh, como ha dicho Héctor, hay muchas partidas que necesitan, que se han dejado abandonadas, como por ejemplo muchas partidas. Eh, eh, presupuestos participativos, inversión en planías, etcétera, que por determinadas, que por la pandemia, fueron recortadas en los presupuestos por parte del equipo de gobierno, y a nosotros eh, desde la oposición nos gustaría que esas, que esas partidas que en un principio se habían recortado por falta de capital, ¿no? por falta de dinero, bueno, pues que como ahora hay, va a haber liquidez, eh, que vuelvan a A esas partidas que en un principio fueron eliminadas eh, y esperemos pues, que, que a lo largo de este mes se nos traslade por parte del equipo de gobierno todo ese trabajo que van a realizar y lo que van a llevar al próximo pleno, que me, que me imagino que, que, que parte de ello será a lo que me refiero yo. Eh, además de la liquidación del presupuesto, en el pleno, a instancias del Partido Popular, tuvo que comparecer Héctor, su compañera Mariola Galeana, como concejal de Sanidad, ...para dar explicación de la gestión de la pandemia. Vamos a terminar eh, la tertulia hablando precisamente de ese asunto. Eh, eh, pero antes que me responda usted Héctor, eh, me gustaría preguntarle a Eva Crisol si convenció Mariola Galeana sobre la gestión que se está realizando de la pandemia en Elche. Bueno, María Galiana lo único que, lo que hizo fue explicar eh, cómo había avanzado y cómo, había actua, cómo se había actuado aquí en Elche desde el inicio de la pandemia por parte de, de Sanidad. Eh, lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer por parte de, de la Concejalía de Sanidad de Elche eh, son unas actuaciones mínimas, porque tampoco tenemos capacidad para, para actuar más allá de, que, de, de, de poner a disposición, por ejemplo, como se han puesto a disposición determinados locales, o determinadas instalaciones deportivas de nuestro municipio a disposición de consellería para esas vacunaciones, por ejemplo. Lo que sí que es cierto es que bueno, eh, pues han habido unas comisiones de, de pleno de seguimiento, por ejemplo, del, de, de seguimiento de la pandemia, en las que se ha dado alguna explicación por parte de, de la concejal y también por parte de, de los representantes de sanidad. Y, bueno, yo entiendo que, que hay, han habido muchos vacíos, que no se han llenado, han, han habido muchas faltas, yo creo que ha habido mucha improvisación, pero por determinadas circunstancias, eh, no solo aplicables a, ni solo imputables, por ejemplo, a la, a la concejal, sino a la situación que se está viviendo. En este caso yo creo que, que bueno, que se podía haber hecho mejor, pero dadas las circunstancias, eh, pues no sé yo cómo se hubiese dado la situación. Sí que es cierto que, por ejemplo, a la hora de, de vacunar, eh, la única pega que veo yo a la hora de cesión de locales, por ejemplo, fue cuando se cedió el Esperanza a la Sabino que habían que hacer reformas y que, por lo tanto, había que cambiar el lugar, la ubicación de la vacunación. Yo creo que desde el principio se podían haber tomado decisiones diferentes. Eh, a la hora de, de apoyar… ...a los sanitarios durante la pandemia... ...bueno, pues eh, la, el ayuntamiento yo creo que en, este momento hizo, en ese momento hizo lo que pudo... ...no es cierto que, que dejara de lado a los sanitarios como se dijo ayer... ...yo ahí dije un poquito de, del Partido Popular... ...sí que es verdad que se hizo lo que se pudo... ...se podía haber hecho más, por supuesto... Pero la única pega que le veo yo también es eh, la gestión que se ha hecho, por ejemplo, de los centros de mayores. el centro de Alcávis eh, fue un verdadero desastre. Pese a que pertenece a la Concejalía de Mayores, yo creo que Saria también tenía que haber estado pendiente del tema y se nos escapó de las manos. Eh, Héctor, vamos por partes. La, la logística, ¿por qué? ¿Por qué el Esperanza Lag luego el Polideportivo del Tostar y ahora la institución ferial Alicantina? Bueno, yo creo que eh, dentro de, de la capacidad que tiene el Ayuntamiento... ...en la gestión de una crisis sanitaria... ...y dentro de las competencias que tiene la Concejalía de, de Sanidad... De, ...del Ayuntamiento de Elche y de cualquier Ayuntamiento... ...creo que se ha hecho mucho y muchísimo más de lo que nos tocaba... ...si uno ve claramente cuáles son las competencias de una Concejalía... ...de una Administración local... ...y creo que ahí la concejala explicó muy bien... ...que se ha estado en todo momento eh, pendiente de la situación... ...y eh, sobre todo, viendo en qué podíamos colaborar, ¿no?... ...y creo que incluso en los peores momentos de la pandemia... ...hemos tratado de hacer todo lo posible... ...por suministrar eh, material eh, sanitario... ...por ver cómo podíamos ayudar a las residencias de mayores... ...que creo, yo creo que todo el mundo sabe que no son competencia... del Ayuntamiento de Elche... ...y que hemos estado encima con nuestras posibilidades... ¿eh? ...viendo la recogida de residuos eh, al momento... Nos hemos encargado de tareas de mantenimiento de jardinería que no tienen nada que ver con el Ayuntamiento del Centro de las residencias de mayores. Y nos hemos también eh, ocupado del suministro de material en la medida de nuestras posibilidades, cosa que tampoco depende, en este caso, de un ayuntamiento. Por tanto, creo que la Concejalía de Sanidad ha estado ahí, ha estado pendiente y ha hecho todo lo que ha podido la Concejalía de Sanidad y el equipo de gobierno en su, en su conjunto. Y al mismo tiempo creo que hemos favorecido que hubiera comunicación ...directa información por parte de los hospitales, por parte de la directora eh, de salud pública de la zona de Elche... ...con la que creo que hemos estado en numerosas juntas de portavoces y que nos ha explicado eh, semana a semana... ...cuál era eh, la situación de nuestros departamentos de, de salud... Y con ello, al mismo tiempo, también reivindicando a la Generalitat que fuera eh, tomando las decisiones que sí que son de su competencia. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo dentro de lo que se podía. Y al mismo tiempo, otra de las tareas que se ha hecho desde la Concejalía de Sanidad es la de facilitar espacios. De facilitar espacios y muchas veces hasta vestirlos, buscando hasta las sillas que había que poner para poder llevar a cabo la labor que se tuviera que realizar de PCRs, de vacunas o de lo que fuese. Y montando hasta hospitales de campaña. Con día. Por tanto, yo creo que la concejalía sí que ha estado ahí. Desde luego, claro, que se puede hacer más claro, que las cosas se pueden mejorar y desde luego las personas que somos progresistas así lo entendemos, pero creo que no se puede decir que no hemos estado ahí. Por otro lado, creo que una situación de pandemia creo que es una situación que a nadie se nos había pasado por la cabeza que fuéramos a vivir en la vida ni a nosotros ni al último profesional que se ha dejado la piel, ya sea en los cuerpos de seguridad o en los hospitales, con los médicos, con los enfermeros, etc. Así que todos hemos tratado de dar lo máximo que teníamos y lo hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido. Y en este caso yo creo que ayer la concejala eh, dio buena cuenta de todo. Ahora bien, que algunos utilicen una intervención en un pleno para preguntarle a la concejala si toca esta vacuna, si toca la otra, o por qué los de estado o los de otra, oiga, eh, creo que debería de plantear ese debate en las Cortes Valencianas con su grupo parlamentario, porque es que en el Ayuntamiento del Che, pues no nos encargamos de eso. En cuanto a por qué IFA, por qué el Esperanza Lag, por qué el TOSCAR, bueno, en el caso de la Esperanza Lag se planteó para la comunidad educativa, creo que fue una muy buena experiencia, creo que todo el mundo salió contento de lo bien ...que funcionó ese dispositivo que se montó... ...pero la Esperanza Zalag ...también tenía que someterse a unas obras... ...que no podían esperar... ...y es que han dado la casualidad... ...de que han sido justo... ...en el momento en el que se daba esta situación... ...por eso se cambia al TOSCAR... ...que creo que eh, salió también bastante bien... ...y que el pabellón tenía la capacidad suficiente... ...llegado a ese punto... ...la Generalitat Valenciana... ...dentro de sus competencias ...plantea que es el momento de trasladarse a IFA... ...porque en las previsiones que tiene... ...cree que vamos a poder poner en marcha... ...la eh, vacunación... No de las 20.000 a la semana, porque aún no están llegando las vacunas necesarias, pero sí 7, 8, 9.000 personas a la semana. Y es cierto que planteándolo de este modo, el pabellón del Toscar o el Esperanza Lag tienen capacidad para aguantar 3.000, 4.000 personas al día, pero, eh, a la semana, perdón, pero que probablemente 9.000 puede generar ya problemas importantes en la ciudad en los accesos. Y por eso se da ese salto. ...a IFA, que creo que allí hay mejores condiciones... ...y que desde luego habrá que ir ajustando el transporte... ...para hacer llegar a las personas que se tienen que vacunar... ...pero creo que allí la experiencia está siendo también positiva... ...y en la medida en que las farmacéuticas... ...vayan cumpliendo con sus compromisos... ...llegaremos a esa cifra, de 20.000 a la semana... ...esta semana ya es la semana que la Comunidad Valenciana... ...más vacunas tiene de todas las semanas que hemos pasado... ...entenderemos que la semana que viene serán más... ...y a la siguiente más... ...y ahora sí que parece que estamos cogiendo... ...un buen ritmo de vacunación y solo hay que ver... ...que ayer ya el 26% de los españoles... ...ya tenía la primera dosis administrada ¿no? eh, La verdad es que vamos a terminar esta tertulia... ...con buenos datos Eva... ...porque acaban de actualizarse los datos... ...y la tasa de incidencia en el Che... ...ha bajado ligeramente... ...es un buen dato... ...es cierto que tenemos que lamentar un fallecido más... ...pero también ayer... ...en cuanto a la ocupación de los hospitales... ...el mejor dato es que tenemos las UCIs vacías... ...de pacientes COVID... Eh, algo y además otro de los datos es que esta semana la hemos comenzado con una desescalada y con una relajación de las medidas eh, que comparte supongo eh, ciudadanos esa relajación de las medidas que se han eh, implantado a partir de, de ayer mismo con esa ampliación de los horarios de la hostelería y comercio bueno. Sí, sí, porque era, era necesario además lo estaban pidiendo a gritos eh, ...esos sectores... ...yo creo que estamos con unos datos muy buenos... ...no tenemos que... ...que bajar la guardia, está claro... ...tenemos que seguir con mucha precaución... ...y no relajarnos, pero bueno... Eh, sí que era necesario ya que se ampliaran esos horarios de, de, de los comercios y de la restauración. Lo que veo una incongruencia es que la hora del toque de queda, que es a las diez de la noche, sea la hora de cierre los establecimientos, porque no puedes cerrar un local a las diez y, y que los usuarios se, se vayan a las diez ¿no? y tengan que estar en casa a las diez. Eso es algo que están pidiendo, además… Eh, que se modificara, que se está pidiendo que se modificara, pero bueno, eh, son buenas noticias y sobre todo, como, como has dicho, de la incidencia en nuestro municipio, estamos en unas cifras muy buenas, tenemos que seguir, tenemos que intentar seguir así y entre todos yo creo que, pues que si seguimos actuando como lo hemos hecho, como lo estamos haciendo hasta ahora, lo vamos a conseguir y, y además está viendo pues que, que como bien has dicho, la vacunación va bastante bien dentro de, la, de las posibilidades que tenemos en función de las, vacuna, de las vacunas que nos llegan, está claro. Así que vamos a ver cómo van estas semanas y vamos a esperar el 9 de mayo, que es la fecha en la que está todo el mundo expectante, a ver qué pasa. Pues Héctor, terminamos con un mensaje eh, de esperanza, pero también con la prudencia que hay que inculcar en la población. Vamos bien, pero no hay que relajarse. Yo creo que sí, ¿no? que el dato es muy positivo. Ahora bien, desde ayer mismo Estamos estrenando un nuevo radio en cuanto a la hostelería, en cuanto al comercio en general... ...y creo que nos tiene que llevar, bueno, pues a ir poco a poco eh, amoldándonos a esa nueva normalidad... disfrutar también un poco más ahora cuando venga el buen tiempo que llevamos una buena lluvia... De, ...de las terrazas, de estar en la calle, pero sin perder de vista que es fundamental... ...que las medidas esas que hemos aprendido de distancia, de mascarilla, de higiene de manos, las mantengamos, ¿no? Porque en la medida en que seamos capaces de mantener eso y la vacunación vaya avanzando... ...pues parece que vamos a ir a unos meses de julio y agosto... ...que vamos a respirar y vamos a recuperar la alegría. Pues muchísimas gracias Héctor Díez... Eh, ...portavoz del equipo de gobierno y, so, y portavoz socialista... ...por participar en la tertulia de este martes... ...y Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos... ...gracias también por su participación. Muchas gracias. Gracias. 101.4, Radio Marca.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 dinero y material escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto el Atlético de Madrid en marcador La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las diez de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca La Glorita. Comenzó a las 9 de la mañana, lo hizo con una selección musical y después vino la tertulia política. ...con el portavoz del equipo de gobierno... ...y portavoz del Grupo Municipal Socialista Héctor Díez, ...y con la portavoz de Ciudadanos Eva Crisol... ...hemos abordado las incidencias que hubo eh, en Elche... ...por esa tromba de agua que cayó ayer lunes por la tarde... ...en esa tertulia política... ...hemos abordado también los problemas eh, que está presentando... ...que está sufriendo el puente del bimilenario... ...la liquidación presupuestaria... ...el debate plenario de ayer... ...que se realizó por primera vez después de este año de pandemia... ...de forma presencial, pero no en el Salón de Pleno... ...sino en un lugar más amplio para guardar... ...para poder cumplir las normas anti-Covid... ...se llevó el Pleno Municipal al Centro Social de Candalix... ...al conocido como el Bailongo... ...y ahora en esta segunda parte del programa La Glorita ...vamos a seguir hablando de otros asuntos... ...que se abordaron en el Pleno como el eh, barranco de San Antón o eh, otros temas en la ronda de noticias, porque también tenemos la visita del presidente de la genuidad, Chimopuch, en el che. Pero antes, antes de la ronda de noticias tenemos varias entrevistas con los afectados del barranco de San Antón, que ayer de nuevo volvieron a denunciar. ...el problema de las inundaciones... ...cada vez que llueve en Elche... ...y ayer el problema se agravó... ...porque llovió intensamente... ...y también vamos a abordar... ...en la primera entrevista de esta... ...segunda parte del programa La Glorieta... ...pues eh, una iniciativa... ...una iniciativa vecinal... ...que ha tenido la asociación Vaya Jovens... ...porque esta asociación... ...ha vuelto a mostrar... ...pues con otra iniciativa su defensa... ...su amor y respeto por la belleza... ...y la singularidad... ...de esos árboles centenarios... ...que aún nos quedan... ...que se mantienen en el Camp ...el pasado año... ...por contextualizar... ...emprendieron una campaña... ...para conseguir que el Pino de la Valla... fuera seleccionado para competir... ...en ese concurso de árbol europeo del año... ...al final no pudo ser... ...el representante español... ...el Pino de la Valla... ...pero se quedó... ...en un merecido tercer puesto... ...con la medalla de bronce... ...esto ocurrió... A finales del pasado año y ahora acaban de organizar el primer el concurso fotográfico, el Camderch, que tendrá como protagonistas principales a los árboles centenarios o singulares del municipio ilicitano. Pues bien, para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros, de forma telemática, al presidente de esta asociación, Vaya Jovens, Vicent Soler, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Vicent. Hola, buen día, buenos días, Romari. Eh, bien, ¿por qué? ¿Por qué este concurso fotográfico, el Camp Delch? Eh. Pues bien, como tú bien nos has presentado, eh, muchas gracias. Eh, pues todo nace también de, de la iniciativa que del año pasado, nace de, de, de aquella experiencia que tuvimos tan satisfactoria para nosotros. Puesto que, ...puesto que conocimos a mucha gente... ...que hicimos muchos amigos, eh, eh, amantes de, de, de los árboles... ...y del patrimonio del municipio de licitano... ...y, y bueno, y nació, y conocimos mucha gente... ...y además nos quedamos con muchas ganas también de conocer más... Eh, ...más elementos naturales de, no, de nuestro término municipal... ...entonces... A partir de ahí surgió la idea de, de gente que estaba eh, interesada en el, en el tema de los árboles y la unimos con la fotografía, pues que, que es también un hobby muy, muy de moda ahora en estos días y durante toda la pandemia, porque todos hemos visto en redes sociales imágenes bellísimas de nuestro término municipal y queremos que entre esas imágenes pues, también participen los, los árboles, los árboles de, del término municipal. Eh, el dossier que nos habéis mandado hay varias fotografías, bueno, son eh, de espectaculares, de determinados árboles que no sé ni dónde están, eh, pero que están en el candel, supongo, por sí. sus raíces, por su singularidad, por las formas retorcidas de su tronco. Eso significa que vosotros habéis peinado un poco el municipio y sabéis que va a haber mucha belleza fotográfica en este concurso. Claro, vamos a ver, como te he dicho, el, eh, bueno, las fotos que hemos enviado son fotos que ya, ya están participando en el concurso, son fotos que nos han enviado algunos de los participantes de todo el término. Entonces, eh, es que tenemos este eh, tiene un patrimonio arbóreo increíble y por lo que estamos viendo es bellísimo, entonces eso es lo que queremos, lo que pretendemos también es conocer. Entonces, a lo largo de todo el término municipal, tanto en Pedanías como en Casco Urbano, eh, tenemos... tenemos Estos árboles, que por, por su singularidad, por su historia, por sus dimensiones, por su belleza, pues eh, merecen eh, que todos los conozcamos. De hecho, de hecho muchos cuando, cuando, pues, cuando vamos por paseo, cuando vamos paseando por, por el término municipal, tanto por casco como por pedanías, en el skyline de, de Elche casi siempre vemos una inmensidad de árboles en los, entre los que se encuentran las palmeras, por supuesto, y en este concurso también, eh, también queremos que participen las palmeras porque también tenemos muchas palmeras eh, singulares en Elche, claro. Eh, pues Vicente, vamos a hablar de ese concurso. Eh, ¿Quién puede participar? Eh, ¿Dónde hay que enviar las fotografías? ¿De, sí, mira, ¿de, qué, eh... de qué tamaño, de qué forma...? ...pues nosotros lo que queremos es que pues, la, las familias salgan a pasear... ...y conozcan el término municipal, casco urbano, lo, nuestro patrimonio... Y, ...y pueden participar a partir de eso sí, pues tiene que ser personas mayores de edad... ...vale, eh, las fotografías, el tema son los árboles centenarios... ...o simplemente singulares, por cualquier motivo... ...por sus vínculos con, el, con locales o, o por su historia con las personas... Eh, ...de todo el término municipal, tanto del casco urbano como de las pedanías. Pueden ser de, por, de propiedad pública y también privada. Y como os he dicho antes, eh, se admiten palmeras singulares... ...y también arbustos de porte monumental, ¿vale? Eh, pueden estar en, en, en, en individuales o en grupo... ...y las, las fotografías pueden ser antiguas y o actuales eh, damos damos pie a que también podamos conocer eh, árboles que que ya no están que ya no que ya no están eh, en el término con esto también pretendemos eh, pues poner en valor eh, porque en verdad muchas veces eh, valoramos las cosas cuando ya no las tenemos entonces poner en valor aquellos aquellos árboles que han formado pa parte del patrimonio y de alguna forma pues han desaparecido que este también es otro de los objetivos y es la reivindicación de, de que las instituciones pues eh, con una normativa local o provincial o eh, que se, se protejan aquellos árboles que merecen pues eso eh, la protección por su singularidad o, o, o dimensiones o antigüedad entonces todas las familias mayores de edad eh, árboles eh, yo les aconsejo que se, que se que se pasen por nuestras redes sociales se dan las bases las las Las fotos tienen que ser, pueden ser con móvil, porque hoy en día los móviles eh, pues son nuestra, nuestras cámaras de fotos, y, y, en, y en las bases os pone el tamaño, un tamaño de, de máximo de archivo de 3 MB, bueno, es un montón de, de, de, de datos ahí que están en las bases, uh -huh. un máximo de 10 fotografías y todo eso eh, a fotoabre.gmail.com fotoabre.gmail.com Fotoarbre, arroba, gmail, punto com. Sí, todo, todos los datos de todas formas están en las redes sociales, además tenemos un enlace con la página web que nos lleva a, a todas las fotografías que están participando en el concurso, datos sobre el concurso y, y además las bases. Bien, eh, vais a entregar premios en metálico. Eh, sí, ¿quién, claro. ¿quién, ¿Quién nos está ayudando? Bueno, pues... Eh, Esto es gente que, que, como te he dicho antes, la iniciativa parte de, de aquella época en la que participamos en el concurso, en, en noviembre de este año, entonces surgieron un montón de amigos de los árboles, de impulsores, y a, y a través de toda gente que, que ama a los árboles, pues hemos hecho una recaudación para, para que este concurso pues tenga eh, su premio. Para nosotros sí que es verdad que el mayor premio es disfrutar de la naturaleza y disfrutar de la belleza que nos ofrece el término municipal. Pero bueno, no está de más eh, un pequeño incentivo. Entonces, eh, para, las, para todas las fotografías participantes tendremos un pequeño detalle y para el primer premio ten, eh, serán en metálico 150 euros y un diploma, el segundo premio 100 euros y también un diploma y al tercer premio 50, pre, 50 euros y diploma. diploma. Y luego siete detallitos para, para, para el resto de participantes hasta, hasta los diez con una cesta de dátiles uh -huh. y un diploma. ¿Y los que creo, que, en... creo que es importante también claro. que la gente que participa pues tenga... Y, y los que no vamos a participar en el concurso, eh, ¿podremos disfrutar de la exposición de esas fotografías que se presenten o que sean seleccionadas por el jurado? ¿Vais a hacer algo con, con las obras presentadas? Pues ese es uno de nuestros objetivos, eh, porque suponemos que todo esto de, la, de las restricciones, pandemia y tal, eh, eh, pues pasará. Y nos, uno de nuestros objetivos es que, pues, el, que el resto del término municipal pueda disfrutar... De, ...de la belleza de estas fotografías... ...y eh, hagamos una, un itinerario por eh, centros sociales... ...por donde ya esto tendríamos que hablarlo con el, con el ayuntamiento... Para, ...para poder exponer estas fotografías... ...y que todos podemos disfrutar de ellas... ...de todas formas, de momento... ...se puede, se puede disfrutar de las fotografías... En, el, ...en la página web que tenemos en el enlace... ...en las redes sociales... ...arroba vaya, jovens, ...ahí aparecerán todas las, uh -huh. todas las fotografías... Y, y bueno, y nuestro objetivo es que, claro, que se pueda disfrutar y, y que además eh, todos aprendamos y, y disfrutemos de la belleza de, de los árboles uh -huh. que tenemos en el término municipal del Che. Pues eh, Vicente Soler, presidente de la Asociación Vaya Jovens, muchísimas gracias por hacernos ver que tenemos auténticos tesoros botánicos en el Camp Delche. De que es hermoso, en las pedanías, y también por esa reivindicación, por ese punto reivindicativo de este concurso fotográfico, para que las administraciones públicas pues no, dejen, no dejen que se mueran los árboles claro, centenarios. Es muy importante para, para nuestro futuro, para el, para el futuro de, de, de, de nuestro término, pues que esos árboles no lleguen a perderse nunca, de, de forma eh, que el ser humano influya en ellas. Entonces, una cosita que sí que quiero decir es que tenéis hasta el 15 de junio para entregar todas las fotos. Pues eh, lo dicho, hasta el 15 de junio para participar con fotografías eh, en este concurso. Gracias. Muchísimas gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca La fabulosa historia de la Rosa y el Jordi A Keika Vespre, Rosa y Jordi estrobaren en el, el Chardí de les Delicies, e EI portaba un libre.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 Pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y aún tenemos que hablar de otro asunto que hemos abordado en la tertulia política con el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Vamos a hablar del barranco de San Antón y del problema que tienen que sufrir los vecinos de esta zona cada vez que llueve en el Che. Y ayer llovió de forma intensa y el problema fue aún mayor. Hablamos con el vocal de la plataforma de afectados por las inundaciones del barranco de San Antón, Julio Martínez. Muy buenos días, Julio. Hola, buenos días, Romery. Encantado eh, de estar en tu programa. Eh, Julio, antes que nada, antes de, de, de hablar de lo que ha puesto sobre la mesa el representante del equipo de gobierno eh, del Ayuntamiento de Elche, Julio, ¿qué ocurrió ayer en el barranco de San Antón? Pues ayer fue el resultado de lo que venimos diciendo desde el año 2015, 16, que nos certifica la policía que nos da la razón IOSD, que nos da la razón eh, Confederación Hidrográfica, que nos da la razón el ayuntamiento, pero que nadie hace nada. Eso es el resultado. Inundaciones en todas las casas, desde lo que es la boca, en la salida del barranco de San Antón de abajo, pero, pero vamos, rodeando casas, aislando campos, eh, carretera de Santa Pola totalmente inundada, daba vergüenza que tuviéramos el el nivel de civismo que hay aquí que, que, que todavía está esto sin solucionar ese es el problema que hubo allá algún vecino sufrió algún contratiempo por la inundación de sus casas eh, eh, yo, tuve, yo tuve yo en la puerta de mi casa que por la puerta de mi casa yo estoy en un camino que se llama la Florida, camino, eh, camino al lado justo del Camino Viejo de Santa Pola, pegadito, no, sí el camino viejo de Santa Pola ya, y, y a 100 metros del el camino de Santa Pola, la carretera de Santa Pola. Y había gente totalmente paralizada en los arcenes, porque para llegar a sus casas tenían que levantar 50 o 60 centímetros de agua. Y claro, los vehículos no están para, para meterse en esos charcos. O sea que… Eh, hubo, ¿Hubo muchos daños materiales en las casas cada vez que se inunda? Eh, el, ¿La tromba de ayer causó muchos daños materiales? No, por la plataforma no me han llegado daños materiales sí que me han llegado eh, problemas de movilidad. ¿eh? Problemas, todos los problemas de tal. Esta mañana he visto, porque me he paseado por ahí, me gusta informarme, he visto que el ayuntamiento ya está bajando desde, desde el barranco hacia abajo, ya está pasando con dos camiones o tres y varios funcionarios, ¿vale?, limpiando las cosas, que es lo que eh, estamos demandando mmm, desde hace años. O sea, una cosa es Que el balanco no quede más remedio que salga. Otra cosa es que no hayan puesto ningún medio para tal, Y otra cosa es que, ya que no han puesto medios, pues que se solucione lo antes posible. Perfecto el ayuntamiento. Hoy estaban sacando ramas, cargando camiones, tres o cuatro funcionarios revistos por aquí por la zona. Eso significa que hay interés. No sé si usted ha escuchado la tertulia política, pero Héctor Díez ha, ha dicho que se ha priorizado el problema del barranco de San Antón y que hay un proyecto de 10 millones de euros donde tienen que estar implicadas todas las administraciones públicas. Quizá por eso no ha salido adelante en todo este tiempo, pero que ya está en la mesa del Consejo y que va a ser uno de los proyectos que van a optar a esas ayudas europeas ¿Usted qué valoración hace después de escuchar si es que ha escuchado a Héctor Díez en la tertulia política? Te digo una cosa muy sencilla. Le han preguntado a la Asociación de Vecinos de la zona, le han preguntado a la plataforma de afectados del Barranco, cuando. Pero, Pero, ¿qué tienen que preguntarle a ustedes? ¿Qué tienen que preguntarle? Hombre, si es que el, problema, el problema lo sufrimos nosotros. Nosotros sabemos dónde están las pegas y cuál es, dónde está el problema. O sea, ellos hablan de. Eh, números mmm, grandiosos, estupendos, maravillosos, perfecto. Igual lo soluciona. Sí, pero, mmm, estamos hablando de laminación. La gente sabe lo que significa laminar. El laminar concejal, significa... el concejal lo, lo ha descrito: sí. ese colocar tanques anti-inundaciones a lo largo. No es la eso no es Eso no es laminar, pero que también, o sea, nosotros todo eso está en el proyecto de IWD y me parece estupendo. El proyecto de IWD que estuvimos hablando con el ayuntamiento, que no se ha llevado a cabo porque no tenía subvenciones europeas, ese proyecto incluía unas cosas que a nosotros no nos habían dado hasta ese momento. Y nosotros, en esa pequeña, eh, pequeña no corta reunión, ¿eh? no nos dio tiempo, no nos pudieron, pues claro, nos entregaron el proyecto ahí mismo. No pudimos ver esencialmente el proyecto en qué constaba. Y después de analizarlo entre las comunidades de vecinos, Y la plataforma vimos que hay cosas que están muy bien, como son las barreras. O sea, hacer unas pequeñas presas por el río y hacer depósitos de contención, perfecto. Pero ahí faltan cosas que nosotros tenemos. Los vecinos tenemos muy claras. Como, por ejemplo, derivar el agua, el agua conforme está saliendo el agua, derivar el agua a canales de riego. Tenemos dos canales grandes de riego en todo el recorrido. Uno está en trabalón y el otro en la perleta, que tienen más de tres por tres metros de diámetro. Que simplemente hay que poner unas trapas para que vaya el agua absorbiendo. Cuando tenemos 20 o 30 litros de lluvia, eso lo absorbe y no se inundaría ni la carretera de Santa Pola ni nada. Pero, claro, si lo ven 100 litros o 200 litros, pues tendrá un pequeño tal, un pequeño problema. Mira, yo tengo aquí delante, para que los, los oyentes, tengo delante que dice el proyecto de Iowa Tech. Dice establecer elementos de laminación en la zona urbana. ¿Qué quiere decir laminación? Que, que tú, como si cogieras del río, y lo abres para que se extienda el agua alrededor del río. O buscar zonas en donde tú el agua del, del barranco, perdón, los aguas del barranco pueden ir a bancales y tal. Todo eso significan mosquitos. Todo eso significa otro, crear otros problemas. Lo que nosotros no queremos es crear otros problemas. Si hay unas soluciones muy fáciles, Y creo que no son tan caras como están diciendo. La solución final de esto es canalizar, no al 100%, pero canalizar el agua del barranco, una parte al río y otra parte donde tiene que ir hacia, hacia Santa Pola por, la, por tuberías adecuadas. Las tuberías de la carretera de Santa Pola tienen un diámetro de un palmo, las de los inbornales. Hay que canalizarlas, hay que darle una salida y esas mismas tuberías con los dos... <coughs> Eh, canales que hay que se pueden derivar las aguas a ellos pues seguro, seguro, seguro que no valen 10 millones de euros O sea que lo que usted me está diciendo es que ese proyecto que quiere el ayuntamiento conseguir los 10 millones de euros para llevar a cabo no va a solucionar el problema de las inundaciones del barranco de San Antón. Eso es lo que usted me está diciendo porque los vecinos de la zona, supongo que habrá ingenieros eh, eh, eh, entre ustedes, han, dicho que, que lo que, han leído el proyecto y han visto que no es la solución. No hemos, no hemos, visto, hemos visto que no es la solución definitiva, porque creamos otros problemas para los vecinos. No sé si tú recordarás del año pasado, porque estábamos en pandemia, la cantidad de, de, de zonas de mosquitos que habían, porque aguas almacenadas, eh, acequias, da con residentes, todas esas zonas de ahí, si nosotros creamos desde la carretera de Santa Pola hacia abajo, que tengo el proyecto delante, un montón de zonas para inundables, para, para derivar el agua del barranco. Entonces, todo eso lo que estamos creando son zonas de almacenamiento de agua. ¿A eso a qué conlleva? No decimos que con diez millones de euros… Pues yo con diez millones de euros, exageradamente, eh, ¿no? Cogemos el agua a los vecinos, cada uno un capacito y nos la llevamos al mar. Con diez millones de euros. Estamos diciendo que consensuen ese, ese proyecto que nos volvamos a reunir, que nos llamen, que nos llamen, que después pues mm. ellos tienen ahí el, el, el, el teléfono. Escrito. Pero ustedes Pero... han pedido esas reuniones, han pedido, sí. han dicho lo que me está usted diciendo ya se lo ha dicho por escrito a, al equipo de gobierno, que tienen otras medidas, otras soluciones o o, al, o a la propia empresa i No nos dejan hablar con iguales ah, tenemos no. que pasar por Héctor bueno. y este año pasado no se puede pasar por Héctor, tardamos más de seis meses para tener una reunión de una hora con Héctor. Uh -huh. seis meses pidiéndolo y entonces nos reunieron y nos contaron su historia, no nos dejaron hablar no nos dejaron eh, proyectar no nos dejaron, oye, ¿qué, ¿qué os parece esto? No, miren, por seis a nosotros nos dijeron seis millones y medio de la Comunidad Económica Europea a, pero como no lo han aprobado pues no se va a hacer eso es lo que nos dijeron a nosotros entonces, lo que queremos es que si tienen tanto interés y me parece estupendo, nosotros volveremos a pedir A ver si este año tenemos más suerte y en un par de meses nos junta con Héctor, porque no nos dejan, repito, no nos dejan hablar directamente con Edward que ya lo hemos intentado, ¿vale?, para que sí. nos explique el proyecto y darle nuestras opiniones. Pues tendrán, tendrán que insistir, eh, Efectivamente, tendrán que insistir. ¿Me, y... has dicho, me has dicho, perdona, he oído, he oído que viene Chimo Puch, ¿no? Sí, Chimo Puch a las doce y media lo tenemos en la reunión de trabajo en Rigos del Levante y un poco antes está en Benferri y en el, el embalse de Crevillén visitando el trasvase Tajo Segura para comprobar ¿Sí? in situ pues Perfecto. el funcionamiento de su infraestructura aquí en esta zona Perfecto. pues Julio Martínez igual, igual, igual va <ríe> sí hay mucho que pedir al presidente del Gobierno sí. valenciano eh, muchísimas muchísimas gracias Julio gracias a vosotros eh de verdad un saludo a la programa 101.4 Radio marca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 Pues seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta. Queda poco, queda la ronda de noticias, que es bastante eh, densa la que nos trae hoy Marga García. Son las diez y media de la mañana. Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Hoy el trabajo se centra de nuevo en otro evento importante, y es la visita del presidente del Gobierno valenciano. Ayer el pleno terminó a las seis de la tarde. Vamos, es increíble. <ríe> Sí, pues eh, ya solo con las mociones, eh, porque bueno, al final como tema principal, más allá de las mociones, era esa liquidación del presupuesto y también la aprobación de ese reglamento para ceremonias civiles, pero el resto del Pleno fue debatir mociones y una de ellas fue precisamente la del trasvase Tajo Segura con declaraciones institucionales de por medio, que al final se quedó simplemente en el debate de una moción, aunque apoyada por todas las formaciones políticas. Y precisamente el trasvase Tajo Segura hoy es un tema protagonista aquí en Elche, porque viene Chimo Push, estará acompañado con el alcalde y visitará la sede de Riegos de Levante para reunirse bueno, pues, con eh, regantes y con miembros de la comunidad eh, ...general, bueno, pues para mostrar ese apoyo a, a ese trasvase Tajo Segura. Un apoyo incondicional, sin fisuras, sin partidismos políticos. Uh -huh. Veamos eh, si están dispuestos a llegar, como ya han dicho, los tres gobiernos autonómicos... Uh -huh. ...afectados por el recorte del trasvase uh -huh. a los tribunales para defender en los juzgados... ...lo que nos quieren quitar, que es clave para el desarrollo de este territorio. Veremos, por tanto, las declaraciones de Chimopuche, Estaremos muy atentos y también eh, supongo que habrá que preguntarle por todo lo que ha prometido para Elche y que todavía está sin ejecutar. Eh, eso será a las doce y media. Tendremos eh, contacto, ¿no? Los medios de comunicación estarás, Marga, con él. Sí, a bueno, las doce y media será esa reunión. Se reunirá mm. allí en la Comunidad General y luego, bueno, pues a la declaración de hay se le preguntaremos, bueno, pues ya no solo... Bueno, de infraestructuras prometidas, tras base también bueno, pues de las medidas, del proceso de vacunación. Bueno, hay muchos temas importantes para preguntar. Eso significa que a la una nos detendremos aquí. A la una no imposible. estaré yo. Imposible. Porque aunque hable antes o después, va a ser imposible. Imposible. Riegos de Levante está algo alejado del casco urbano. Sí. Bueno, pues esperemos que no llueva. No es... llueva como ayer, porque ah. esto es una lotería. El día de hoy dice Bordonado que puede caer, pero no sabe mmm, cuándo. Eh, pero podría caer una lluvia intensa, podría. Pero bueno, ayer no, estábamos, no, bueno, no estaba previsto esa no. caída tan fuerte de lluvia y de granizo que nos sorprendió bueno, pues poco antes de las, seis, eh, de las seis de la tarde, que bueno, incluso en, llegó a 150 litros eh, por metro cuadrado y obligó a cortar el túnel de la Ronda Sur y también la carretera de Santa Pola a la altura de la Ventadura, que bueno, volvió a inundarse como ya es habitual por esa zona. Bien, tenemos una muy buena noticia hoy y es que actualiza la Consejería de Sanidad los datos por municipios los viernes y martes uh -huh. y este martes tenemos una incidencia más baja que la del viernes. Pues sí, ha bajado, el viernes teníamos 38 de incidencia, hoy ha bajado a 32 por cada 100.000 habitantes y es que en los últimos cuatro días, entre el jueves y el domingo, solo ha habido seis positivos. Eh, nuevos en la ciudad. Una muy buena noticia. Eso sí, tenemos eh, que lamentar un nuevo fallecido en la ciudad y la cifra ya asciende a 262 desde el inicio de la pandemia. Y respecto a la situación eh, hospitalaria no tenemos todavía los datos actualizados de hoy, pero sí los de ayer. Y una buena noticia es que después de meses pues, no hay personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. En ninguno de los hospitales de Che también es un eh, buen dato. Lo de que baje la incidencia eh, ahora en la actualización de, del martes, a lo mejor es, no sé si se debe a que tenemos por delante un fin de semana y hay un recuento un poco ralentizado. Sí, suele el, los fines fin de, de semana. semana. Suele bajar ese número. Pero. De positivos, pero bueno, esperar que, bueno, que eso sea una cifra bueno, pues positiva de cara al viernes, a ver si se mantiene esa tasa de incidencia o incluso llega a bajar. Y lo bueno, eh, no sé si nos han dado los datos de vacunación, pero lo bueno es que... El... Eh, con o sin lluvia, la vacunación continúa en las instalaciones feriales de IFA. Sí, ayer se retomó esa vacunación. A lo largo de esta semana pretenden vacunar 8.000 personas en la institución ferial Alicantina. Aún son pocas, porque y las previsiones son 20.000 eh, sí, a la y semana. Ot y otras 5.000 eh, bueno, en los centros de atención primaria. Así que 13.000 personas serán vacunadas esta semana. Y a lo largo o al final de esta semana la intención es que haya 50.000 personas inoculadas con una dosis aquí en Elche y 20.000 con la pausa completa. Así que, bueno, esa campaña sigue adelante y esperar que cada vez más sean los elicitanos que estén inmunizados. Y luego eh, lo fundamental, hemos dado un pasito más en la desescalada, ya podemos tomarnos algo sí. en las terrazas y podremos cenar, eso sí, antes de las 10 eh, de la noche, a las 8 de la tarde. Sí, Podríamos. la hostelería ha lanzado esa campaña para acercarse a los negocios de hostelería a las 8 y bueno, adelantar las cenas. Sí, porque hay que estar en casa a las 10. Es el toque de queda. Aunque están pidiendo que nos den media hora más. Pero sí. de momento son las 10 de la noche. Pero bueno, ya son noticias positivas. Poco a poco vamos volviendo un poco a la normalidad. Gracias también a esos datos tan buenos que tiene la comunidad valenciana. Pues muchísimas gracias, Marga. Y no que vuelvo vaya a la bien, una. Que vaya, bien, que vaya bien el día de hoy, esta jornada. Sí. Porque es importante. Es importante las declaraciones del presidente del gobierno valenciano. Espero que no sean... Anuncios y que vengan con bueno, pues con inversiones ya que se puedan concretar. Gracias, Marga. Hasta luego, Ros. Hasta luego, nosotros continuamos la ronda de noticias y lo hacemos eh, con la información deportiva. Con nuestro compañero Paco Gómez. Eh, cuéntanos, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a las 10 y media en el 10 y borra los entrenamientos para preparar todo un partidazo. Otra de las cinco finales que le quedan al equipo ilicitano para seguir eh, soñando con la permanencia Y enfrente estará ni más ni menos que el Atlético de Madrid Hoy por hoy líder Pero que podría llegar como segundo Si el jueves el Barça aprovecha su partido aplazado contra el Granada Y vence Entonces desplazaría del primer lugar a un Atlético de Madrid Que lleva meses en ese primer puesto Que ha dilapidado su ventaja de casi 10 puntos Y que vendrá exigido al Martínez Valero Con la obligación de ganar Para intentar depender de sí mismo En las últimas Jornadas. El Elche, gracias a su importantísima victoria contra el Levante, va a afrontar el partido en principio fuera del descenso a menos que el Valladolid sume puntos mañana también en el partido aplazado contra el Atleti de Bilbao en San Mamés. Para que el Elche se mantenga en zona de permanencia... El equipo de Pucela debe perder. El peor escenario sería una victoria y que el Elche entrase en descenso a un punto de la permanencia. Un empate dejaría a los ilicitanos, por diferencia de goles en descenso, pero en puntos de permanencia. Es decir, todo por decidir. El técnico del Elche reconocía la valía de los tres puntos contra el Levante y que siguen creyendo para conseguir la permanencia, aunque avisa que el camino será muy difícil. Escriba. Si hay un momento en el que el equipo se podía haber caído era este, venir de un empate tan doloroso como el del otro día, y ante un rival difícil, y creo que el equipo ha demostrado, pues lo dicho, que, que bueno, esperemos que nos dé, nosotros ya lo dijimos, va a ser muy difícil, pero que el equipo va a creer en, en ellos mismos y como creemos todos, eh, no tengo ninguna duda, así que bueno, importante para que a partir de mañana ya preparemos el siguiente partido de la mejor de las formas. Un Fran Escribá que se ha convertido en el cuarto entrenador... ...con más partidos dirigidos al Elche Club de Fútbol... ...con 137, solo le superan Felipe Mesones con 213... ...es el que más partidos ha dirigido al club... Roque Olsen 206 y Gabriel Clemén con 143... ...por tanto Escribá por derecho propio... Eh, ...sigue escribiendo páginas en la historia blanquiverde... ...para el encuentro frente al Atlético de Madrid... ...el técnico recupera de una atacada a cuatro futbolistas... Gonzalo Verdú, Pere Milla y Rigoni, que ya han cumplido partido de sanción, y Guido Carrillo una vez superada su lesión. La duda está en Mojica que eh, se retiró lesionado con molestias musculares. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos con la información meteorológica. Es importante saber eh, cuándo o oh, si va a aparecer lluvia intensa también en la jornada de este martes. Vicente Bordonado nos lo cuenta. El tiempo. En TeleElch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Malbandía, con el aire frío en altura, sigue la inestabilidad atmosférica. Tiempo primaveral, hasta las horas centrales del día, vamos a tener cielos prácticamente despejados. Conforme vaya avanzando la tarde, en puntos del interior norte de la provincia de Alicante, en zonas de montaña, crecerán nubes de tormenta. Nubosidad que va a dejar precipitaciones localmente intensas que incluso se podrían trasladar a nuestro municipio. Por lo tanto, una tarde marcada por la nubosidad en aumento y el viento flojo de sureste. Las temperaturas en ligero ascenso máximas que van a rondar los 21 grados. Mañana miércoles tendremos una jornada marcada por el paso de nubosidad, alternancia de nubes y claros, por la mañana se podría escapar alguna gota, ya es poco probable, por la mañana viento en calma, a partir de mediodía, viento flojo de sureste, las temperaturas sin cambios significativos máximas que van a rondar los 21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. El jueves no esperamos precipitaciones, más claros que nubes, viento flojo, Ojo de sureste, temperaturas en ascenso máximas que rondarán los 22 grados. Y para el viernes llegará otra vaguada de aire frío en altura que nos va a dejar abundante nubosidad y precipitaciones en principio de carácter débil durante la segunda mitad del día, aunque no se descarta que puntualmente puedan llegar a ser moderadas. Ya para el fin de semana, ambiente mucho más soleado con paso de intervalos de nubosidad y temperaturas relativamente bajas para esta época del año, valores que van a rondar los 22 grados 101.4 Teleelch Radio Marca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 Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y afrontamos eh, el final del programa con el concejal de turismo Carles Molina porque él tiene por delante un año complicado para el sector turístico debido ya saben ustedes a la pandemia pero también a la incertidumbre que es el peor enemigo. ...de cualquier negocio... ...ayer se liquidó el presupuesto de 2020... ...o sea, mejor dicho se dio cuenta en el Pleno... ...por parte de la concejal del área... ...de la liquidación presupuestaria de 2020... ...y queremos preguntarle al concejal de Turismo... ...¿cómo fue 2020 para Visitelche?... ...muy buenos días Carles... Hola Romana y muy buenos días... ...a nivel presupuestario... ...¿cuáles fueron las cuentas de Visitelche en 2020?... Bueno, pues en primer lugar es ponerlo en situación, porque, como sabéis, Visitelche es un organismo autónomo, es un organismo que depende del ayuntamiento, pero es autónomo, y tiene una parte que es financiación del ayuntamiento y otra parte que es financiación propia, que viene de la explotación del centro de congresos y de la explotación de los, de los servicios de playa, lo que, lo, que, lo que viene a llamarse los chiringuitos y las hamacas. El año pasado, presupuestariamente, pues, para Visitelche fue bastante, bastante caótico, porque se rebajó en más de, de 500.000 mil euros los ingresos debido a, a que al final no se pudieron, aunque se licitaron todos los, eh, se licitaron todas las, todo lo que son los chiringuitos y todos los, los servicios de playa, eh, no se pudieron, definitivamente solamente al final se pudo adjudicar uno únicamente. Entonces, presupuestariamente este año visitelche ha sido, la verdad que ha sido un año muy, muy, muy complicado. Y 2021, sé que no se pueden hacer previsiones con esto de la pandemia, pero de momento vamos bien. Eh, ¿Van ustedes a sacar a concurso los servicios de playa, los que no pudieron estar en 2020? ¿Cómo se presenta? Sí, bueno, hemos sacado la licitación. De hecho, hoy hemos tenido eh, una mesa de contratación. Hemos abierto los sobres correspondientes a los lotes, o sea, lo que son los servicios, eh, los servicios de temporada, que... Chiringuito. Es que no, los chiringuitos no me gustan porque realmente no son chiringuitos. Los servicios de temporada, que son los establecimientos de ocio y las hamacas, y las hoy hemos, eh, se, han hecho, ya te digo, se han hecho las dos licitaciones. Hoy se ha abierto la mesa de contratación, eh, donde se han donde se ha abierto los primeros sobres con la documentación. Se van a licitar todos, se van a licitar siete lotes, definitivamente. O sea, van a ir por lotes, van a ser lotes de, de local con hamacas. Eh, con y en la semana que viene abriremos la otra mesa de contratación, de lo que serán los servicios de salvamento y socorrismo, los dos serán por cinco años. Eh, la modalidad de los, de los servicios de temporada será un año, más, un año más uno, más uno, más uno, más uno, hasta cinco años, es decir, un año y cuatro de prórroga, y el servicio de salvamento y socorrismo serán dos años, con tres años de prórroga, hasta cinco años también. O sea, que estamos ya en plena licitación, estamos ya abriendo sobres y trabajando para para para tenerlo de casi casi de manera inminente este episodio de gota fría que estamos sufriendo con la tromba de agua que cayó ayer eh, con el temporal de levante que cada vez es más frecuente eh, cómo cómo van a estar las playas de Elche para la temporada cuando se empiece eh, o se inicie la temporada estival Pues las playas, como ya sabes, para, para esta Semana Santa ya se hizo una primera actuación, ya se pusieron todos los lavapiés, se pusieron eh, todos, eh, se adecuaron. Las playas, pero claro, ahora con este temporal, ¿no? ahora, por ejemplo, han aparecido, eh, pues eh, del temporal, evidentemente, pues estamos expuestos a, a, al, al tema climatológico. Eh, han, han aparecido, pues, algunas eh, canalizaciones de los lavapiés. Entonces, cuando pase todo este temporal, pues se acondicionarán nuevamente y las playas estarán en perfecto estado de, de revista, como, como están siempre. Pero claro, ante estos temporales, tenemos que actuar una vez que ha pasado el temporal. Y las playas sufren eh, esa amenaza de regresión eh, porque cada vez hay más temporales. Eh, ustedes, eh, como el Partido Popular, ha planteado el de realizar una comisión con técnicos para evitar la regresión de las playas. ¿Ustedes tienen previsto, o desde Visitelche, previsto convocar esa reunión, esa comisión técnica? Bueno, es que realmente eh, la competencia sobre, sobre las playas no es una competencia municipal. Pese a que nosotros, eh, claro, parece que como hablamos siempre de playas, servicios de playas, solamente seguro de playas, pero realmente eh, las competencias sobre las playas no nos corresponden a nosotros. Evidentemente, eh, intentar obviar el cambio climático es absurdo. Es decir, todo viene eh, porque estamos inmersos en un cambio climático que va a afectar no solamente a las playas, está afectando eh, al medio ambiente en general. Eh, nosotros lo que estamos haciendo desde, desde Visitelchi es que estamos. Eh, desde luego nosotros haciendo el mantenimiento de las playas, pero es algo que no, que no nos corresponde. Entonces, son unas competencias, nosotros estamos, es vamos a exigir que se, que se estudie, que se vea cómo están cómo está las playas, pero, pero desde luego la administración, la administración, nosotros no podemos hacer una mesa de técnicos, claro. nosotros, nosotros no podemos ni rellenar playas ni, uh -huh. ni rellenar arenas simplemente eh, nosotros lo ah, que podemos hacer es… Pues. Eh, incoar eh, esa, esa reunión. ¿sí? Pues del, esa reunión. del litoral hablaremos con algún representante autonómico. Vamos a, al casco urbano porque también el turismo no sé si empezará ahora co, cada vez que avance la vacunación, eh, cuando lleguemos a la inmunización, ¿qué previsiones tiene Visite Elche para este verano? Eh, ¿Vamos vale. a tener eventos que puedan atraer al turismo en el, a Elche? Bueno, como bien sabes, esto prácticamente es día a día, porque las previsiones son cambiantes. En principio, vamos a estar todos vacunados eh, para junio, julio. Como sabes, se han retrasado eh, pues, la vacunación debido a que hay una falta, ha habido una, un retraso en, el, en la entrega de las vacunaciones. Entonces, prácticamente estamos eh, con el día a día. Eh, hay una previsión de, me, de mejora y que se pueden hacer algunos actos, pero no podemos hacer una, una planificación eh, Fíjate que es el largo plazo. Prácticamente un mes, ahora mismo en la actualidad, en la, que, en la realidad en la que vivimos, un mes es largo plazo. Lo que sí que te puedo decir es que estamos eh, preparando… Durante la semana que viene empezaremos ya los trabajos para hacer un plan operativo estratégico, para hacer un plan director de turismo inteligente. Empezaremos de la mano de Inbatur para ver cómo está Elche. Hacemos un diagnóstico de cómo está Elche, un diagnóstico de, de cómo está la ciudad. Es, una, es una análisis y un análisis y un, y un diagnóstico y ver cómo podemos aplicar esta metodología que nos está dando Inbatur para, para que Elche se convierta nuevamente, da, dar un impulso hacia nuevas tecnologías y hasta, y hasta que Elche sea... Una, un, una ciudad, uh -huh. un destino, eh, turísticamente, eh, o sea, aprovechar todas las, eh, todas las esa estrategia uh -huh. eh, y todas las cosas su buenas potencial. que tiene la ciudad, claro. exacto su, su eh, total potencial, pues para Car ponerlo en marcha. Eh, Carles, sí. los, el plan director es lo que a usted le reclama la oposición y lo va a empezar la semana que viene, ha dicho, eh, aprovechando Inbatur. ¿Qué es Inbatur? Invatur es el Instituto Valenciano de Inteligencia Turística. Inbatur, eh, Inbatur es ahora mismo el referente prácticamente nacional, y te digo que también europeo, en lo que es inteligencia turística. Es decir, lo que hace es un estudio sobre el terreno, sobre, te hace un estudio, te digo, es un, es un sistema, una, es una metodología que tiene propia Inbatur, vale, que lo que hace es que hace un estudio, hace un diagnóstico, un, un diagnóstico de cómo está la ciudad, no solamente a nivel. Eh, a nivel turístico, sino cómo están las infraestructuras, eh, cómo estamos en sostenibilidad, cómo estamos en accesibilidad y, y a partir de ahí crea un unos planes que hay que cumplir, unos objetivos que hay que cumplir. Esto no es un brindis al sol, esto es que nosotros tenemos unos objetivos y esos objetivos año a año se van revisando y viendo quién se cuáles han cumplido y cuáles no se han cumplido y esto es algo transversal, que, que, que no, no únicamente es de la de la, la, la concejalía claro. de turismo, sino eh, de algo, Exactamente, de todas las concejalías y de toda, y que es un, es un proyecto de ciudad. Pues hay, hay un objetivo que no se ha cumplido año tras año, que también es de varias concejalías, pero la, la de usted es la que más lo necesita, y es eh, cuándo podremos disponer de un restaurante en el parque municipal. Bueno, es que esto tiene un calado, como sabes, de esto ya hemos hablado alguna vez, esto tiene un calado importante. Es decir, eh, la, la inversión que hay que hacer en ese, en ese restaurante no, es, eh, no lo puede acometer cualquier empresa. Nosotros lo hemos valorado aproximadamente en un millón de euros. Estamos, eh, de hecho, en la concejalía que yo, que yo dirijo, en la promoción económica, ya estamos, eh, como lo hemos comentado, con varios inversores, uno de ellos extranjero, eh, que están interesados en, eh, en el parque municipal pero mmm, ahora mismo estamos en, todavía estamos en, en un, proceso, un momento de, de incertidumbre y de duda, pero nosotros estamos trabajando para, para, para darle a este a este sitio tan emblemático de nuestra ciudad, poderle dar una utilidad eh, y que nosotros pues, podamos tener ese restaurante tan emblemático que, que, que creo que necesita. La verdad es que las inversiones son difíciles de captar en momentos como este, pero, Ahora muy difícil, pero sí. llegan. Llegan, eh, llegan, con trabajo. Dijo esto, <risas> esto es una yo siempre utilizo una frase que es la que decía eh, eh, Seve Ballesteros, Cuando empezó a ganar premios le dijo un periodista, veo que tú tienes mucha suerte. Y dice, sí, sí, sí. cuanto más trabajo, más suerte tengo. Pues con las inversiones pasa lo mismo. Nosotros hemos tenido un trabajo de campo, de, de contacto directo uh -huh. con, las, con los inversores y estoy seguro que tendremos esa suerte que viene del trabajo. Bien, pues eh, hemos hablado de turismo, pero también queríamos hablar con usted de, de, el, de Spremis Literaris ciudad de Elche 2021. Uh -huh. Eh, estos premis literaris Ciutat de Alche porten anys molts, moltes edicions, fense. Per què? Sí. Perquè l'ajuntament i l'equip de govern, este equip de govern ha mantenut els premis literaris. Bueno, tinc dir que dir que n'hi ha dos tipus de premis, que és el el 28T, certamen escolar narrativa curta en valencià, que és una que també són premis literaris de enfocat al segon i tercer cicle de primària i primer i segon cicle de la is el también, de passat, eh, no es el bite vinte we tester también con acabed el año pasado nos va es a va cancelar pero per la pandemia y es un eh es un premios que dan de narrativa escolar que el primer premio hay hay un premio para cada sección eh de las de segundo van de primaria tercer primer cicle de eso y segundo cicle de eso que son de eh, primer premio de cada de cada sección es un coordinador portátil el segundo premio es una una tableta una tableta táctil una tableta eh, una tablet en het tercer premium van de sección is een auricular. En dan in de centes escolares, en ha, primer premi de 600 euros, het tweede de cent, en het tweede de 2 eh, cent, dat is het centes escolares dat het mes original presenten certamen. de el de maig, aquí en el de, haurà, pues, el de premis, lo que se intenta is fomentar el Valencia, eh, el valencià, del Valencia y promocioneren een paquete valenciano. Valencia. En como veis con 10 Gades, esto es Premi de Literatura Ciutadella, que está el Premi de Narrativa Antoni Bru y el Premi de Poesía Festadets, que están dotat el Premi de Narrativa en 8000 € y el Premi de Poesía en 4000. A més la editorial Bromera, is een publicatie van de Llibres en Guany, es guanyador es el, el de Narrativa el Llibre de Jordi Colonès, Llibre de, el Llibre de Morts y el de Poesía El so de la flauta de jade. Dat zijn twee un een van narratie en een van poëzie, kwaliteit. En de manier is een dichter dat deze premies een referentie op van de Valencian Account. De kwantiteit is de premies van zijn in de economische kwantiteit die het zal brengen, ik denk dat het opbrengt dat het opbrengt dat de de, que, que, que estes, estos son un a de la het opbrengt dat het opbrengt dat het dat dat de de Catalunya en de, de Silles Balears, die ook een eh, bueno, eh, matrix-idioma hebben. Sí en noem no maar het mes dat eh, ik aanschouw, maar ik heb het zeggen dat ASEO is een colaboración tussen Cultura, eh, la, la de regio de cultuur, en eh, de promozione van de Valencia. Het is een premie dat vanuit cultuur en de promozione van de Valencia is promovend. Eh, en ik heb het zeggen dat de kwaliteit van de valenciën. De leerlingen son zijn son magnifisch. Dit is dat Jurat compost, desguañador del año anterior, dos personas de la editorial y dos personas de la Academia Valenciana de la Lengua. Dat is dat dat de kwaliteit is garantie. Has gezegd dat el 26 de marzo is Don Adan's van de la Narrativa Escolar. Eh, sí. Onze on de... faraal on acte, porque eh, crees recordar que es multitudinaria la acte de sí. entrega de van de narrativa escolar de la ciudad el el 27 de maart eh de los ejecutores ahora estará muy muy muy limitado en el del tema del de la foramente, el centro tengo eso es una una foramenta actualmente en 94 personas en lo que del auditorio y bueno, será un poco más restringida, será pro restringida a los premiados en bueno, y al repetat de centres escolars, een eh, que és una siempre ha séu multitudinari perquè het is un eh un eh, molt divertit, en guany també farem una una petita representació de de una obra teatral molt curta en eh, i molt divertida per als xiquets, bueno, is een sempre ha tingut ese ese diurament un, un especial, però, bueno, en enguany... En eh, hem aanreeditarlo, maar mol het thema vanaforen. En de I entrega de guardons premies, de del festa de Alcïl Antoni Bru eh, desde Faunsins se fa se realitza eh, aprofitant el acte del 9 de octubre. Per què? Correcte, bueno, perquè és un dia mol mol a per per valencians i envolgu donar-li presència aan deze este, a este premie tan importante narrativa en ese dia tan tan las señalats per valencians efectivament es fa en el, el llurament es fa en el dia del 9 d'octubre es fa un, un apartat per el llurament de esos premis però donaré un poque la relevancia que crec que tenen en un dia tan asenyalats de valencians i valencianes com és el 9 d'octubre veel, puur, pues, moltíssimes, gracias. Sobre tot per mantenre eh, la edició de estos premis literaris tant en les escoles com en la societat, perquè és una forma molt bona de garantir eh, la promoció del Valencià, la identitat del poble Valencià. Gràcies, Carles. Gràcies, Romari. Bon dia. Gràcies a tots. 101.4 Telehealth Radio Marca. Bye. <laughs>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 Oh <laughs>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 Shalom. Mm -hmm.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 ...37-09-15-13...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 Pues hemos agotado ya el tiempo de La Glorieta y empieza el tiempo de Entre Amigos de Rosa Lucas y empieza con la distancia de, Rosa, de Rosalén y Macao. Con esa canción ponemos el punto final. Nos despedimos. Volvemos mañana miércoles a las 9 aquí en el 101.4 en el programa La Glorieta. Hasta entonces.